Avanzar en tu carrera profesional. Participa por una beca completa de especialización presencial o virtual en el Poli. Regístrate ya en la página de la W. Cuéntanos por qué mereces la beca y cómo te ayudará a cumplir tus sueños. Tenemos más de treinta posgrados entre especializaciones y maestrías. Válido del 20 de enero al 16 de febrero. Aplican términos y condiciones. Vigilado m i n Educación.

Rodeza te invita a ser miembro de un lugar donde podrás disfrutar la exclusividad de un club sin salir de casa en palo de agua en cota. Ahora podrás vivir como un socio siendo dueño de un club. Compra tu casa campestre en palo de agua cota y disfruta desde el primer día de espacios increíbles en casas desde 165 hasta 235 metros cuadrados, cancha de tenis, zonas húmedas.

Decídete a vivir esta experiencia. Te esperamos en el kilómetro 5, variante 3, 10, 2, 1.5 Variante Cota Chía. Agéndate, 310-215-7586. Prodeza, contigo, a donde quieres llegar. Bienestar es salud mental y emocional. Ahora, de lunes a viernes, de tres a cuatro de la tarde. Carolina n o v o a y Paula Bolívar le traen salud y algo más. Escúchelo en wradio y wradio.com.co. punto punto

A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese a nuestras plataformas de streaming de YouTube y Facebook Live. W Radio Colombia. Sigue la W, también en podcast.

Las noticias, los personajes, el análisis, la vida. Al estilo W. El mundo a un clic de distancia. w r a d i o c o m c o Las historias que le tocan la piel. Las historias que llegan al alma. Soluciones W. Ahora en video. Y usted las podrá ver en w w r a d i o c o m c o

aire Montoya y la música con el sello W. En W. Rap. En W. Rap.

aquí en W Radio Colombia, pasada la una de la tarde.

Entramos a la parte final con Freddy y la Verde en la consola. Yo soy Montoya y ahí oímos a a Mecano en este especial hoy de música solo en español. Cruz de Navajas, la historia del pobre Mario. Eso termina muy, pero muy mal. Para esta hora hay música de los pericos, vienen los toreros muertos, viene algo de Miguel Bosé. Ustedes están bastante activos programando su música favorita en español. No solo rock en español, música en español en general. Vamos con esta del último de la fila. Se llama Como un burro amarrado en la puerta del baile.

ありがとうございま r

No, no, no Ah, ja, ja La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas c o m un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero Ah, ja, ja

なので、私は200回、1000回、この距離離で、とにかく私は、

aire, Montoya y la música con el sello Doble, en d o e n t i r mi v i Doble u e r a

Los abuelos de la nada con una historia increíble. Muchos años han pasado desde que esta canción sonaba en la radio por primera vez, mil horas.

Es la música de W Radio. Ustedes pueden programar sus canciones favoritas en Twitter, en arroba monto40 arroba W Radio Colombia con el numeral back to the music. O en Instagram escoja una foto cualquiera y la comenta y ahí conversamos y me pone solo títulos en español. Seguimos con más canciones. Esta tanda me encanta porque trae música de Miguel Bosé, Los Toreros Muertos y Pilar No Tiene Bicicleta y Los Pericos con esto llamado Parate y Mira. Buena gente, especialmente las damas.

パーティーミラー、

よかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかった

「えのねさんさん」<音楽>

マイクロステ e ックの世界に行くと、マイクロスティックの世界に行くと、マイ、oh, oh! a ロ a ティックの世界に行くと、マイクロスティック e 世界 r a くと、マイクロスティックの世界に行くと、マイクロスティ o クの世界に a くと、マイクロスティックの世界に行くと、マイクロスティックの世界に行くと、マイクロステ l ックの世界に行くと、マイク e スティ u クの世界に o くと、マ e クロステ i ックの世界 e 行くと、マイクロスティックの世界に行くと、マイクロスティックの世界に行くと、マイクロス e ィックの世界に行くと、マイクロスティックの世界に行くと、マイ l ロスティックの世界に行くと、マイク con sinceridad.

よく聞いてください。No

Se va a casar, pero nunca llegan al altar. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Vilar, busca tu cariño, pero.

せいぜいおばさんだ。<Artist>

aire, Montoya y la música con el sello W. En W. Rap. En W. r a

じゃあ、いつものように見えます。

い然全然。

カリンオンレモンスデスパーション、ダイダイアスティスティスティスティスティスティスティスティスティステ

チーター、みんなで見たことある

Les dije que Miguel Bosé venía en esta h o r a de música, en esta tanda, armada así con mucho cariño, con títulos que ustedes han dejado desde bien temprano.

Hoy apenas anuncié arrancando la programación del domingo, mi franja, a las once de la mañana les dije que íbamos a tener única y exclusivamente canciones en español. El inglés vendrá dentro de ocho días. Ahí está Miguel b o s é con sol forastero. Rápidamente, de Instagram, de mensajes directos, ustedes quieren oír un clásico de los noventa, se llama Muévete, Estados Alterados de Medellín.

a i r En e la W montoya, más piel, más W. sin basta ser un par de canciones para que desde el cielo.

も o s 度言うのは、もう一度言うのは、もう一度言うのは、もう一度言うのは、もう一度言うのは、もう一度言うのは、もう一度言うのは、もう一度言うのは、もう一度言うのは、もう一度言うのは、もう一度言うの l もう一度言うのは、もう一度言うのは、もう一度言うのは、もう一度言うのは、もう一度言うのは、もう一度言うのは、

よく見たことないです。

パンサルのも、セポリアンアイアンミラドネスパンサルマスマルドス、para dejar de acudir a remedios.

y Si bastasen un par de canciones ante c h a r l i e García y el clásico de los noventa de Estados Alterados para los oyentes en Medellín, en Pereira y en Bucaramanga que la pidieron. Chao a todos, me voy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ese buen gusto musical. Hoy en este especial de Solo Música en Español ya viene Eduardo Peña con sus canciones. Freddy, muchas gracias por estar ahí, por acompañarme, por encontrar todas estas canciones de, de, de la música en español de artistas de Argentina, españoles, mexicanos.

Música de Colombia, en fin. Nos vamos, yo soy Montoya. Los esperamos mañana a las 4 de la tarde en Contra Reloj, las noticias que buscan el tiempo que necesita junto a Rosario y el resto del equipo. Por ahora, los fabulosos Cadillacs que lograron en su momento convencer a Celia Cruz de participar en este tremendo palo, un éxito garantizado de la música en español. Suba el volumen y disfrute de los vasos vacíos. Chao.

ピンポンミンとスパッド。

letras

Decídete a vivir esta experiencia. Te esperamos en el kilómetro 5, variante 3, 10, 2, 1.5 Variante c o t a Chia. Agéndate 310-215-7586. Prodeza contigo a donde quieres llegar. En tiempos agitados, saber la verdad marca la diferencia. Elija bien. w r a d i o c o m c o De lunes a viernes a las 3 de la tarde, una hora dedicada a su bienestar, salud y algo más.

Con Carolina n o v o a y Paula Bolívar. Escúchelo en w r a d i o y w r a d i o punto c o m punto c o m El doctor Peláez y Martín de Francisco lo invitan de lunes a viernes a la una de la tarde a pasar un rato hablando de fútbol y algo más.

Esta semana en el canal de YouTube Julio Sánchez Cristo Oficial los invitamos a cantar junto a Celia Cruz, Tito Puente, Oscar de León y Cheo Feliciano. Podemos cantar una canción los cuatro, ¿no le parece? Celia, tú podrías preguntarle a Tito Puente. Y tú, ¿cómo c a n t a s c a n t a qué lindo. Encantada de la vida. A recordar a Gina Lolo b r i g i d a Salute a t o d o a tutti.

Y a descubrir el poder de las redes sociales. Cecilia Kang es la autora de un libro que dice Manipulados: La batalla de Facebook por la dominación mundial. Esto es el del tema de Facebook. Es su tecnología. corazón Recuerden suscribirse en YouTube a Julio Sánchez Cristo Oficial.

Válido del 20 de enero al 16 de febrero. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mine d u c a c i ó n Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono hasta de 15 millones de pesos. Ford, da la hora en la W. Dos de la tarde en W Radio.

No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford con bono de descuento de hasta quince millones de pesos y tasa desde el cero cinco ciento noventa por punto y durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza. Aplican términos y condiciones. El descuento de quince millones de pesos aplica a la Ranger Limited Black Edition dos mil veintitrés. Un bono diferente podría aplicar a otros vehículos. Interés de doce coma c efectivo r por o uno ciento e anual. Aplica para los doce primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Conoce más en Ford.com.co.

La mejor música está en, el aire. Música está en el aire.、Pues、con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio.